Para presentar, damas y caballeros, aquí en los estudios de la Radio Carnaval FM, a la socióloga, eh, directora todavía o ex... Eh? No, el 30 me ya, voy. directora todavía de la Fundación Pacto Social, gran amiga de la casa, Samira Chaguán. Mira, hasta, hoy, hasta con, con, con fanfardo con, con, con todo Aunque a pesar de que por interno escribían que la canción Que estaba antes de mi entrevista No estaba muy buena <risa> No diciendo, buena. Hasta se estaban burlando Nuestra canción No vamos a decir el nombre De la persona ya. que está escribiendo Para para protegerla Pero encontró sí. que la canción anterior Era una burla Sí Eh, sí, está complicada. Más mala que el, el futuro que tienen ahí en el Oye. ¡Oh! No, no, no, no, no, no. No vamos a decir nada mejor. Lo no vamos a decir nada. ¿Cómo estás, Samira? ¿Cómo te va bien, bienvenida a Carnaval? Bien, contenta. Oye, quiso empezó la mañana con harto frío, fíjate. Como ¿Sí? yo dije que como que salí no caché, como que me orienté, pero mal que agarré a alcanzar a agarrar una hay una chaqueta, pero Bueno, el cambio de horas se siente además. Aparte también. que tú sabes la verdad de por qué yo sufro con eh, la lluvia, vos. acuérdate, la llovizna. Eh, claro, porque te eh, falla el peinado Sí, sí. Yo que uno que es pelo el, crespo y El, el alisado llega hasta ahí nomás no. Entonces cuando vi el gorro Toda la cuestión, porque ya me baja la angustia No aguantar hasta las 7, 8 en la noche y dije, Pero ahí con un gorrito Y safé, safé Buenísimo. Oye, eh, sí, ideal para esta blusa color limón para enfrentar esta jornada de día martes eh, 8 de, de abril en esta conversación, en este diálogo además también eh, semanal con eh, la visión, con el punto de vista, con la mirada, de gente que sabe que está además también en contacto ahí con la ciudadanía, eh, vi en tus redes sociales harta actividad en eh, terreno la semana pasada también recorriendo ahí varios eh, sectores de... Eh, del distrito, del distrito 7 de Viña eh. del Mar, de Valparaíso te vi muy bien, muy bien acompañada ahí con el diputado Andrés Lonton. Después en el litoral, también acompañada por la diputada Camila Flores. Ha habido harta actividad también eh, sí. territorial moviéndome estos últimos días. Me viéndome harto, me viéndome harto. Estuve, estuve muy entretenida en Algarrobo porque almorcé. Primero pasé a Casablanca. Después me fui a almorzar con el alcalde, con Marco Antonio. Así que aprovecho también yeah. de mandarle un, un saludo. Estuve con la diputada Camila Flores. Después eh, nos fuimos a visitar distintas actividades que hay jóvenes haciendo de deporte. También el, con los adultos mayores, y cerramos, adivina cómo. ¿Cómo? Con un asado con ah, los guasos. No les si que me comí una carne, pero extraordinaria, Bien. te lo juro, te lo juro. Pero carne así, de guaso. Eh, no, carne de... <risa> <risa> preparada por un guaso 10 de 10 así que estuvo muy bueno y después llegué muy tarde a mi casa, partí al otro día a Santiago o sea, de verdad que estamos haciendo harta cosa, moviéndonos, porque yo creo que no hay mejor forma de conocer los verdaderos dolores que empaparse la realidad y no estar viendo todo por Twitter o las redes sociales sí, o viviendo ya, pero, en otro lado Ya, pero es eh, importante lo puedo decir yo, porque si lo dices tú puede sonar muy autorreferente, pero es eh, importante además que la gente sepa que eh, este, este este esto de palpar, digamos, los dolores, los sentimientos de conocer eh, en terreno además también la necesidad de la gente, no viene de ahora sino que de, de tu trabajo que has tenido hace mucho tiempo desde la directora de INJUF y luego además también de todos sí, los sí. programas que has podido realizar desde la Fundación Pacto Social Sí, yo creo que, eh, o sea, siempre he estado muy ligado a lo territorial, Yanni, yo creo que esa es el, la mayor forma de, de poder entender y que las políticas públicas no se tienen que hacer en una oficina, en cuatro paredes sino que tienen que hacerse desde abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo como generalmente se hacen, yo creo que para poder tener pol políticas públicas que estén acorde también con con los dolores, que se ajusten a, la, a las realidades locales tenemos que hacerlo escuchando y muchas veces y no no solo muchas veces, siempre quienes tienen las respuestas a sus problemáticas son los vecinos sí. y quienes mismos te pueden dar una solución que a veces pueden estar pensándolo por días, por semanas, por meses, en, en una oficina en Santiago. Samira Chaguán está con nosotros aquí en la radio Carnaval FM. Faltan 11 minutos para el mediodía y uno de los dolores que hoy día queja la eh, a la ciudadanía es, eh, lógicamente, la seguridad. Hoy día todo el foco, toda la atención, los recursos, las discusiones se centran en esa en esa materia eh, que afectan al, a la vecina, al vecino, quienes nos escuchan, al ciudadano de pie, pero que han ido afectando además también al comercio, que han ido afectando también a la economía, ¿por qué no? A la economía familiar, a la economía de quienes hoy día emprenden, de quienes son empresarios, de quienes son comerciantes. Salía un reportaje la semana pasada de cómo se ha ido apagando, además también la bohemia, la noche, en Viña del Mar, en Valparaíso, y todo lamentablemente recae en la, en la seguridad. Hoy día el comercio se ha visto muy afectado, además también hay una nota que tiene Emol que dice lo siguiente, crece victimización del comercio. A lo menos seis 6 de cada 10 locales sufrieron robos en el eh, 2024. Este es un sondeo realizado por la Cámara Nacional de Comercio que afirma que los ilícitos han subido, al igual que los escenarios también de la don, de la don, no denuncia, que es algo eh, sumamente importante, pero no hay bien que uno despierte y no ven ve los portales de noticias o en las redes sociales de algún local comercial, de alguna empresa que ha sido vandalizada y que lamentablemente terminan por aburrirlos y cerrar cortinas e ir matando además también al comercio local, que es súper importante. ¿Cómo, ¿Cómo se ve esta situación en Yo creo, Jenny, que algo que nosotros... Es una lata, porque lo hablamos, yo creo que todos los días, todo el tiempo, y tú dices algo que, es muy, que, que yo creo que calza perfecto. Todos los días nos metemos a redes sociales, a Instagram, a Twitter, a Facebook... Y te encontréis con alguna noticia negativa en relación a la delincuencia. Entonces, ayer de hecho estuve en, en un centro de madre conversando en forestal y me y me decían que esto ya no era una sensación de, de inseguridad, sino que era una realidad. Eh, y una señora incluso nos decía, ahora hay un toque de queda para los adultos mayores. Otra dijo, no, y no solo para adultos mayores, sino que también para las mujeres. yo le dijo, oye, si este toque de queda al final es para toda la población, porque en definitiva está un todos eh, entrándose ante y este cambio de horario, de cierta manera, tampoco ayuda mucho. Eh, Aquí uno puede entrar en la discusión si es bueno o malo, pero que a las 6, 7 se empieza a oscurecer, ya también empieza uno a decir, mejor me voy antes a la casa, porque claro. obviamente te sientes que estás más expuesto. Cuando uno lo lleva al comercio, Yanni, yo creo que, que en definitiva esto lo empezamos a ver en Valparaíso, Eh, después del estallido lo vimos durante la pandemia pero hoy también eh, es algo que está ocurriendo también en Viña del Mar y cuando uno camina por ejemplo por Viña eh, cada día vemos más que dice eh, ciudad eh, o sea, negocios que se están arrendando y vemos cada vez más esos carteles, en Valparaíso tenemos una vacancia comercial que no es menor y lo han sacado diversas fundaciones también estudios Eh, pero también la complejidad de, de poder trabajar tranquilos. Y acá hay algo, de hecho, que, que decía este estudio, que hoy los negocios, los comerciantes, los emprendedores están invirtiendo cada vez más eh, en materia de seguridad, instalando más cámaras, poniendo más rejas contratando más guardias. Entonces, al final, una inversión que antes en, en nuestro país no se hacía, o más que una inversión, un gasto que en nuestro país no se hacía, hoy los comerciantes lo están haciendo. Y de esto tú dices algo que, que salió hace, creo que la semana pasada también, que tenía relación de cómo... La bohemia, no solamente porteña, sino que también viña marina, que teníamos todos estos bars, restaurantes, que cerraban tarde, hoy también están cerrando mucho más temprano. Y esto no solamente afecta a la economía, porque claramente, sí, eh, eh, para el para el emprendedor eh, se ve perjudicado, pero también afecta a la calidad de vida y el estado de ánimo. Porque cuando tú puedes salir a compartir, lo pasas bien, estás mucho más tranquilo. Y acá te voy a dar un ejemplo. Eh, vino unos amigos de Santiago... Eh, estuvieron en una reunión en el Club Árabe y se fueron después la noche, esto a las 9 de la noche, ya ni la semana pasada, día lunes, imagínate, día lunes, 9 de la noche, al barrio Poniente. Y se sentaron a comer por los por, por Cinco Norte, dejaron los autos estacionados, se sientan y uno dice, oye, hace frío, y se para a buscar la chaqueta, alrededor de 7 minutos, entre que se sentó y no sé qué y llega Balauto el vidrio ya estaba roto en 7 minutos en 7 minutos. Entonces, uh -huh. esto es una realidad que se está viviendo uh -huh. eh, que obviamente pues es tal vez no es tan seguro ahora eh, comer en Viña, en el barrio Poniente, mejor vamos moviendo a Reñaca y después de Reñaca onda. Entonces, al principio uno salía a comer en Valparaíso, al paraíso empezaba a salir a Viña. De Viña te habíamos era Reñaca, en Reñaca tenían con con de terminar al final. Porque hoy en día las ciudades en general están con un alza de delincuencia. Y en algunas comunas obviamente más grandes pueden ser delitos más violentos que en algunas comunas más pequeñas, pero en, en definitiva está pasando y hoy yo creo que lo más grave al final no solamente enfocarnos en, en decir mira, mayor atribución para los funcionarios municipales que es necesario, mayor eh, atribución tal vez para carabineros que es necesario, sino también un poco pensar, y yo creo que esto es algo que, que tenemos que darle una vuelta, pensar un poco en cómo hoy el, el chileno, cómo el ciudadano lo está pasando mal y no estamos transformándolo en un país alegre, donde eh, sentías que, que podías salir a caminar tranquilo, sino por el contrario, parece que preferimos encerrarnos, estar en nuestras cuatro paredes, y aún así en esas cuatro paredes sientes también inseguridad de que te puede pasar algo en tu casa. Sí, claro, porque eh, como dices tú, eh, claro, hoy día no vayamos a Valparaíso, hoy día está estigmatizado, además también, sobre todo el, el tema de los locales nocturnos, no día no vayamos a Valparaíso, hoy día no vayamos a Viña... Eh, Pero antes era no salgamos no salgamos de noche eh, y ahora te encuentras tú con que a la orden del día, mediodía, tú caminas por la calle Valparaíso y te pegan un lanzazo, te roban el teléfono, eh, vais saliendo del mall tan... Eh, Eh, los grupos de adolescentes, jóvenes, eh, que te asaltan, que te golpean, que ya eh, ya no tienen... Antes habían código, ¿no? Saltemos a los abuelitos. Sí. El otro día veíamos un video de, un, de, una, de una pareja que iban con su niñita en el coche en Santa Julia. El coche termina en el suelo, en este forcejeo de del, de, del padre con los delincuentes. Entonces, hoy día, lamentablemente... Eh, Eh, la delincuencia ha ido avanzando más rápido de lo que se han ido gestionando quizás a lo mejor las leyes, los trabajos investigativos o los trabajos para poder combatir hoy día eh, y poner los puntos sobre la I, principalmente en materia de seguridad sí, Yo leía a eh, un libro Eh, que lo recomiendo de Pablo Ceballos que tiene uh -huh. que ver con seguridad y Pablo decía que ya tenemos que igual dejar de estar hablando de delincuencia sino que tenemos que empezar también a cambiar el, el, el, el discurso pero el tono también, esto ya directamente en nuestro país hay un crimen organizado eh, antes podríamos hablar de, de delincuencia pero hoy el delito también ha ido evolucionando eh, ya, ni hoy, ya no solamente tenemos el lanzazo que uno iba con el celular y tenías miedo que te lo tiraran y bueno sí, ya bueno, decía ya no importa como me roban el celular te dolía la plata Eh, el susto, pero hoy en definitiva nos damos cuenta que eh, vemos mucho más, eh, vemos más armas, eh, vemos extorsiones, vemos secuestros, vemos homicidio Entonces, todo esto que en nuestro país no ocurría, había está ocurriendo. Mira, hace poco también, y me gusta contarlo porque creo que, que esto también refleja la importancia estar en terreno. Un centro de madre que queda cerca del terminal de Viña, no, me, nos decían como... Ya transitar incluso por el terminal, por esas calles, te sientes muy vulnerable. Ellas van a ese club de adulto mayor y se sienten eh, como que están muy desprotegidas. Pero no solamente eso. Una abuelita dijo, mirante antes el, el delincuente chileno pareciera que con lo que tenemos hoy era bueno. Y ahí me hace sentido también con lo que tú dices, de que eh, habían códigos, que hoy no se respetan, por ejemplo, esos códigos. Entonces, cuando tú ves que no se respetan que hoy el delincuente ya ni siquiera discrimina, etcétera. Tú también tienes que eh, ir avanzando eh, más rápido que el delito y que el delincuente y eso hoy no está pasando en nuestro país. Entonces, ahí yo creo que cuando estás viviendo una crisis de seguridad, que no es que no es menor, cuando estás ya dejemos de hablar de crisis sino que un caos en todo lo que está pasando en nuestro país, tú necesitas que se ordene la casa y que se ordene en serio. Eh, antes lo que nosotros más valorábamos de nuestro país era que las instituciones funcionaban eh, que te sentías tranquilo, que podías caminar que decías mira esto, mira ahí para los países vecinos y hay que gracias a Dios que esto no nos pase hoy lo tenemos acá, lo tenemos en las comunas grandes, lo tenemos en las comunas chicas y cada día el narcotráfico está está tomándose más espacio, está disputándole los espacio al, al Estado y pareciera que el ciudadano es el que está pagando el pato sí, y lamentablemente vamos viendo como Eh, va ganando la batalla. Faltan eh, tres minutos para las 12 conversamos con Samira Chaguán, directora de la Fundación Pacto Social, socióloga, conociendo además también su opinión, su punto de vista. Hablábamos hace poquito de el trabajo territorial, el trabajo en, en terreno, el voluntariado que se hace además también desde la eh, desde la fundación y en ese sentido tú, eh, eh, Samira, desde el día cero, por llamarle de alguna manera, ¿no? Eh, estuviste muy conectada además también con los dolores de los damnificados del mega incendio a lo de febrero del año pasado en viña del mar lo propio por supuesto también en equipopu en Villa alemana con todos los afectados sin distinción eh, sin distinción alguna en eh, ¿Por qué tocó esto, no? Porque quienes hoy día son los eh, encargados de poder entregar una solución habitacional definitiva, de poder estar con ellos, de poder eh, contenerlos, además también apoyarlos en lo que, eh, en lo que viene, eh, tampoco están pasando por un buen momento, porque veíamos hace Eh, unos días no la eh, renuncia de la directora de Servio en la región de Valparaíso, esta directora subrogante que llega además también luego de la salida del ex director de eh, Servio eh, Rodrigo Uribe renuncia que no fue aceptada por el propio ministro Montes eh, y vemos que eh, hoy día lamentablemente está teniendo problemas con los eh, los funcionarios, ¿no? Si bien ha tenido quizás una, una importante respuesta, no ha sido valorada por los damnificados, lo dice el diario El Mercurio de Valparaíso, sin embargo, el quiebre con los funcionarios de Servio es total. Han eh, cimentado una de las peores administraciones, dicen hoy día los funcionarios de Servio... Eh, Eh, Samira, sí. o sea, ¿cómo, cómo, cómo mira, has estado viendo esto? Yo creo que desde un inicio nosotros hemos visto un despelote por parte de este gobierno en relación al, al mega incendio. Uh -huh. eh, no es algo nuevo. Cuando uno ve la renuncia del exdirector y ahora una renuncia que, como tú señalas, no ha sido aceptada, es preocupante. Y es preocupante porque este gobierno acostumbra a echarle la culpa a a terceros. Este gobierno acostumbra echarle la culpa a los, a, a, la, a las personas. Este gobierno acostumbra echarle la culpa, por ejemplo, a los funcionarios. Cuando fue el mega incendio yo recuerdo muy bien que eh, decían las autoridades de entonces como eh, es que la, la información parece que es confusa pero la información quienes son los encargados de tener que transmitirla eran las propias autoridades para que los damnificados pudieran sentir tranquilidad y pudieran estar eh, un poco... Eh, seguros de lo que venía, algo que nunca ha ocurrido y, y nos sigue ocurriendo. Entonces cuando tú hoy ves y te encuentras con con este tipo de noticias donde una directora que subrogante, que es funcionaria de carrera, donde le echa la culpa también a los, a los funcionarios, es duro. ¿Y sabes por qué es duro? Porque cuando eh, quien está encabezando eh, no tiene también la capacidad y no tiene el liderazgo sino de apuntar con un dedo, a mí personalmente me parece imprudente y sobre todo porque hoy el quienes pagan el, el pato de todo esto son esos funcionarios que se han sacado la mugre, que le ha costado, todos sabemos que este incendio fue de gran magnitud yani, que es algo que que a todos nos pilló de sorpresa, nadie se imaginó hasta los días después de lo que de lo que se de lo que estábamos enfrentando. Entonces, los funcionarios sacándose la mugre igual trabajando los fines de semana cuando tienen que ir a terreno pero acá la culpa no es del funcionario, la culpa es de un ministro que no ha estado a la altura del día 1 que no ha dado directrices claras, que se ha visto una constante improvisación y que eso mismo pasaba con el director anterior, que ocurre ahora con una directora subrogante, y que después lo más fácil es decir, mira, que los funcionarios hoy no están a la altura los funcionarios también están cansados los funcionarios también se han sacado la mugre y los funcionarios también hoy están pagando el costo de una mala administración, de una mala gestión al igual que los damnificados. Bien, pues es 12 de la tarde, ya 12 horas con dos minutos, actualidad semanal con eh Cevira aquí en los micrófonos de la radio Carnaval FM. Aprovechamos de mandarle un abrazo cariñoso ahí a todo el, eh, a todos los funcionarios, ¿no? personal de eh, Serviu Valparaíso a esta hora de eh, la, la tarde, por supuesto, aquí a través de los micrófonos de la radio Carnaval FM. Trabajo territorial que me imagino va a continuar también durante ¿Qué va con la semana, no? Continúa, hoy estamos en Viña, mañana estaremos en Valparaíso, el jueves vamos a estar en ...en Viña de Nuevo y el viernes vamos a ver para dónde nos vamos a estar moviendo, así que el el sábado estuvimos en la vendimia de Casablanca, harta cosa, bastante Esa son buenas. esas son buenas, uno uno ahí tiene que controlarse claro, ya ni portarse bien buenas, eh, pero pero estamos haciendo harta cosa, difundiendo Tiene que decirle a Don Joseto Vaz Bartolucci, concejal de Viña del Mar que lo invita a las 11 que él va para allá a comer que quino con la señora. Sí, pues. pues, lo pasa, pero increíble, Ajá, ¿o no? Sí, no? No, ahí estamos también armando una una buena agenda ahí en, en conjunto, ¿sabes qué? Con José Tomás eh, somos somos grandes amigos. Oye, no se me puede pasar porque si no me van a retar ¿Ya? que eh, el Centro de Madres Santa de, sta, santa Cecilia de Forestal eh, cumplen el próximo mes 64 años Qué su lindo. presidenta Ruth me contó así que ayer las estuvimos con ella un fuerte abrazo y también saludo a todas esas señoras, madres que van, que lo pasan bien y ayer jugué a la lota me emocioné, me gané un dulce nomás pero no, me emocioné como si hubiera ganado un auto sí. pero ahí ya ni estuvimos Esa es la emoción, además, también de, de ganar, porque cuando se juega ahí la lobota del bingo y todo. Ya, pues, cariño, van al Centro de madre entonces, eh, aquí en, eh, en Forestal, que el próximo mes, además, en el mes de las mamitas, en el mes de las madres, va a estar cumpliendo 64 años. Así es, sí, y también felicidad. un saludo a todos los funcionarios de, del Servio, que se <risa> están sacando la mugre, y también a los damnificados, que sabemos lo difícil que lo siguen sí. pasando. Bien, pues, gracias, Samira, que estemos bien. Encantado. Samira Chaguán, conversando con nosotros aquí en la Radio Carnaval.